¿Tienen más o menos las mismas personas eh, al frente de la Comisión Vecinal? Sí, eh, venimos renovando desde... Con este periodo ya son 28 años que venimos... ¿28? Este, 28 años que venimos como... como lo, Conduciendo la, la Comisión Vecinal. Uh -huh. eh, bueno, sí, sí, este, es algo que... ...que a nosotros nos gusta trabajar así independientemente... ...digamos, de, de cuestiones partidarias... ...de cuestiones, digamos, nosotros siempre hemos trabajado al margen... ...de lo que es una actividad política partidaria... ...siempre nos hemos dedicado a trabajar eh, en forma conjunta con los vecinos... ...con las autoridades municipales... Y bueno, la gente evidentemente eh, nos sigue apoyando. ¿En, Dale, en ese es. periodo, Miguel, siempre estuvo regularizada la comisión? Todo, desde hace 28 años que venimos uh -huh. y siempre estuvo regularizada. Debe un ser un, un ejemplo excepcional en la ciudad. No, no sé si hay tantas que puedan mostrar eso, ¿no? Mirá, eh, eh, nosotros este es algo que nos apasiona, que nos gusta y siempre vamos renovando dos o tres vecinos como para que vaya sabiendo, digamos, lo que es el funcionamiento de una junta vecinal, ¿no? Y bueno, y después el acompañamiento para las autoridades municipales que eh, cada vez que pedimos para hacer asamblea y todo, bueno, los tenemos eh, están ahí, digamos, nosotros hace 28 años que venimos funcionando y todos los años hacemos las asambleas, ordinaria como así también la extraordinaria. Muy también bien. debo decir que hemos tenido lista opositora y todo, pero bueno... Eh digamos, hasta ahora, no nos han corregido. Está bien. O sea, che, y Miguel... No, es eh, malo te... conocido bueno por conocer, ¿viste? Ah, sí. che, te sí. pregunto casi básicamente, como si hubiera oyentes y oyentas que no saben eh, del todo. Barrio Congreso, decime bien la jurisdicción y qué cantidad de vecinos y vecinas son. La jurisdicción abarca de avenida Circunvalación Este hasta avenida Luro Este, y congreso este número impar hasta Valdomero Tey, perdón, congreso número par hasta Valdomero Tey, este eh, número impar. Bien. Y y, y según los padrones eh, nosotros tenemos más o menos algo de 1600 a 1700 personas Bien. habilitadas para votar. ¿Y, y cuáles dirías que son en este momento las problemáticas más importantes del barrio, sean positivas o sean cuestiones a solucionar? Sí, sí. Sí, sí. Mira, nosotros desde hace desde la gestión de de Óscar Mario Jorge cuando fue intendente, nosotros venimos pregonando para ver si se puede terminar de pavimentar unas cuadritas que falta acá en el barrio, que es la parte del sector de la Capilla Sagrado Corazón de Jesús, que ya sí. tiene el, el, el, el pavimento pago, y bueno, son, digamos, como calle grande, como calle hay una sola que es Ávila entre Luterquín y Churrinche, y después los otros son Pasajitos. sí Pasajitos que está Cardenal, Jiguero, cala, eh, Siete Colores, Hornero, Y son poquitas cuadradra bueno venimos pregonando eso eh, en todas las gestiones y hay ahora algún guiño alguna posibilidad alguna conversación con ya lo vemos ya lo hemos planteado y este bueno hemos mandado notas al honorable consejo deliberante y todo, todos los años hacemos lo mismo y bueno vamos a ver a ver qué, qué pasa acá eh, si bien es un barrio que no tiene muchas necesidad de asistencialismo ni nada por el estilo. Digamos este, bueno, pregonamos para ver si se hace el esfuerzo y se pueden pavimentar esas calles. Bien. ¿Cómo ves la gestión municipal? Si querés este por ahí sacate el traje de perteneciente a la comisión vecinal porque puede ser que tengas una mirada más personal, pero te hago esa pregunta y ¿Cómo ves el, la, la gestión municipal y su relación con los barrios? mira por lo que nosotros tenemos excelente, muy buena predisposición por parte del director de, del director de Asuntos Nacionales, o sea, de de, ahí de recursos humanos, eso que es el monito Burgos, gustos eh, digo. Sí. Este, estamos permanentemente en contacto con él, nos ha solucionado algunas cositas, pero bueno evidentemente que cada dirección tendrá su, su sus inquietudes, pero bueno, teóricamente nosotros nos comunicamos con él y él hace este la conexión directa y bueno, bueno, se nos perdió la conversación, ¿verdad? Bueno, de todos modos estaba redondeado ya o sea, lo que... Ah, sí. eso, pero nosotros con el tema de los baches se lo mandamos con las pérdidas de agua y esas cositas y bueno hasta ahora este, hemos tenido por parte del de nexo que necesitamos como para poder este avanzar con medianamente con los reclamos de los vecinos y bueno después estamos por ejemplo este reclamando algunas cositas como el barrido que por ahí no pasa y bueno acá tenemos la frecuencia martes, jueves y sábado y hay días que no pasan y, y bueno, pues hay los vecinos al estar al frente de una institución te hacen los reclamos pertinentes y bueno, nosotros gestionamos eso, pero bueno, de ahí en más eh, no, no no pasa por nosotros sino, digamos, gestionamos, mandamos la nota como corresponde y todo y bueno, y ahí este vemos a ver qué lo que pasa. Ahora, en este momento se ha regularizado el, el servicio, pero hubo un tiempo atrás que que no Bien, bien ¿Ah? Bueno Miguel, agradecemos el contacto Más Vale, eh, y si querés agregar algo más, por supuesto que te escuchamos No, no, no está todo eh, por ahora está todo bien, todo normal así tuvimos eh, la festita de día de Reyes con, con una feria ahí entre los vecinos y eh, bueno, también tuvimos este no solo el, el apoyo de, de, de parte por parte de, de la dirección de asunto vees sino también de la agrupación tradicionalista el indio este, tenemos varias instituciones que nos están dando una mano para para poder seguir funcionando como tal ¿no? bárbaro gracias de vuelta no gracias a ustedes y bueno eh, estamos en contacto con cualquier cosita que necesiten información estamos a su disposición. Muy bien. Miguel Ponce es secretario de la Comisión del Barrio Congreso. Impresionante. Eh, yo sabía de la continuidad, pero no tenía refres refrescado en la memoria que ya hace 28 años que más o menos el mismo grupo de gente, el propio Miguel Ponce, que ha sido cara visible durante la mayor parte de estos años, están conduciendo sin interrupción prácticamente y siempre manteniendo regular la comisión vecinal de ese barrio de Santa Rosa.